Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, quien ha creado todo con perfección y armonía. Ha determinado el sustento o modo de vida de toda criatura y las ha guiado hacia ello y hace brotar el pasto que convierte después tras secarse en heno oscuro nosotros te enseñaremos el corán oh muhammad y haremos que no lo olvides excepto lo que queramos en verdad tu señor conoce todo lo manifiesto y lo oculto Y facilitaremos para ti todos tus asuntos y los preceptos de la religión. Exhorta, pues, a los hombres, por si le es de beneficio. Quienes teman a Allah, reflexionarán sobre la exhortación y la aceptarán. Y la despreciarán los desdichados, que entrarán en el fuego, donde ni morirán ni vivirán. En verdad triunfarán quienes se purifiquen de la incredulidad glorifiquen el nombre de su Señor y realicen el salat no obstante oh hombres prefieren la vida terrenal a pesar de que la otra vida en el paraíso es mejor y más duradera ciertamente esto que ha sido mencionado aparecía en las primeras revelaciones en las que recibieron Abraham y Moisés.